un nuevo programa de sensibilización ambiental. Así es, un programa impulsado por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y la verdad es que tiene una pinta muy interesante. Sí, ¿verdad? Sobre todo porque no parece quedarse solo en buenas intenciones, sino que, bueno, detalla un plan de acción bastante concreto. Correcto. El enfoque principal, según leemos aquí, es fomentar una ciudadanía más consciente, eh, más implicada con toda la riqueza natural y cultural que tenemos en Andalucía. Ya. Y pone el acento de manera muy específica específica en los espacios que forman parte de la red Natura 2000. Claro, la red Natura 2000. conviene recordar que es la gran red europea de áreas de conservación de la biodiversidad. El instrumento más importante de la UE para proteger hábitats y especies amenazadas, vamos. Exacto, así que el programa se alinea totalmente con esa estrategia a nivel europeo. Y el alcance aquí en Granada parece notable. El artículo habla de 44 acciones específicas que se van a desarrollar en la provincia. Sí, 44 y no es algo puntual, ¿eh? Es un plan que se extiende en el tiempo. ¿Hasta cuándo? Pues abarca desde 2025 hasta 2027. ¿Tres años? Tres años de actuaciones planificadas. Eso sugiere una visión a medio plazo, sí. Y, un dato importante, viene con una dotación económica, digamos, considerable. ¿De cuánto estamos hablando? Porque claro, a menudo estos programas suenan muy bien, pero luego flaquean en la financiación, ¿no? Pues mira, la cifra total que se destina a la provincia de Granada supera los 150.000 euros. Ah, pues no está mal. Se planean visitas guiadas y sesiones informativas sobre el terreno en los propios parques. Ah, bien. Lo interesante es que, según la información, las van a conducir personal especializado, lo que debería garantizar rigor y calidad en la información. Eso es importante. Y además, para facilitar que la gente participe, se incluirán materiales didácticos adaptados, el transporte hasta el lugar e incluso, fíjate, un picnic. Hombre, un picnic. Eso ayuda. Buscan que sea una experiencia completa y atractiva, vamos. Ya veo. Lo del transporte y el picnic elimina barreras y lo hace más accesible, pues para familias o gente que quizás de otra forma no se María. Parece bien pensado, sí. Sí, la verdad. Mencionabas tres líneas. Esta primera agrupa 24 acciones de sensibilización. ¿Cuáles son las otras? Pues mira, la segunda línea está muy vinculada a esta primera. De hecho, parece que comparten la partida presupuestaria. Se trata de nueve actividades de voluntariado ambiental. Voluntariado. Interesante. ¿Se dan más detalles sobre qué tipo de acciones de voluntariado serán? No sé, limpieza de ríos, reforestaciones, seguimiento de especies, algo así. Pues la verdad, se... Es que el artículo de alama.com no profundiza en el contenido específico de estas nueve acciones de voluntariado. Ah, vale. Menciona que existen, que son parte del programa, pero no da más detalles. Es posible que se concreten más adelante cuando salgan las convocatorias específicas. Entiendo. Pero sí queda claro que se suman a las 24 de sensibilización que comentábamos antes. Entonces, bajo ese primer paraguas presupuestario tendríamos 24 acciones de sensibilización con vistas, picnics y demás, más 9 de voluntariado. Un total de 33 acciones. 33 acciones centradas en la participación directa en los espacios de la Red Natura 2000. Vale, 33. Y nos queda la tercera gran línea de actuación. ¿Esa en qué consiste? Esta es un poco diferente. Se enfoca en jornadas temáticas de concienciación ambiental. Jornadas temáticas. ¿Suena algo más centrado en el debate o la reflexión sobre temas concretos, quizás? Exactamente. Se van a realizar 20 jornadas de este tipo en total. Pero aquí hay una particularidad. ¿Cuál? Que se reparten entre las provincias de Granada y Almería. Ah, o sea que no son todas en Granada. ¿Y cuántas corresponden a Granada, entonces? Pues de esas 20 jornadas totales, 11 tendrán lugar en distintos espacios naturales protegidos de nuestra provincia de Granada. ¿11 jornadas? Sí... Y si sumamos estas 11 jornadas a las 33 acciones anteriores, las 24 de sensibilización más las 9 de voluntariado, pues ya obtenemos el cómputo global de 44 actuaciones específicas para Granada que mencionábamos al principio. Ahí está. Ahora cuadran las cuentas. 33 más 11, 44. Perfecto. ¿Y qué temas se abordarán en estas 11 jornadas granadinas? ¿Se sabe algo más? Sí, el artículo enumera una serie de temas clave, muy colectados con los grandes desafíos ambientales que tenemos ahora mismo. A ver. Pues se hablará de cambio climático, claro, de sus impactos, que ya los estamos viendo, y de las estrategias de adaptación y mitigación. También de deforestación, de la pérdida de biodiversidad, del uso sostenible del agua. Tema crítico en nuestra tierra, el agua. Crítico, sí. Y también de economía circular. Fundamental lo de la economía circular, ese cambio de mentalidad de usar y tirar a reducir, reutilizar y reciclar. Es que es básico. Efectivamente. Y se completa la lista con temas como el turismo responsable y sostenible, la producción ecológica en agricultura, ganadería y las energías renovables. Vamos, que son todos temas interconectados y de máxima actualidad. Sí, sí, cubren un espectro muy amplio de lo que entendemos por sostenibilidad. ¿Y cómo se plantean estas jornadas? ¿Serán conferencias magistrales, muy teóricas o algo más interactivo? Pues la intención, según se desprende de la información que tenemos, es que no sean eventos cerrados ni unidireccionales. Al contrario. Ah, sí. Se busca promover debates abiertos y participativos. La idea es involucrar a todos los actores relevantes. ¿A quiénes, por ejemplo? Pues a la población local, por supuesto, pero también a los técnicos que trabajan en gestión ambiental a los agentes sociales agentes sociales te refieres a asociaciones empresas sí asociaciones ecológicas de desarrollo rural empresas del sector turístico o agrario y también a las diferentes administraciones local provincial autonómica que esté todo el mundo implicado Ese enfoque participativo es crucial, eh, porque a menudo las soluciones más efectivas surgen del diálogo y la colaboración entre todos los que tienen algo que decir o aportar sobre el territorio. Totalmente de acuerdo. Y para organizar y dinamizar estas jornadas temáticas, cuentan con una entidad específica, una empresa llamada Latizals SL. Latizals. Sí, el artículo la describe como una empresa formada por un equipo multidisciplinar de profesionales con experiencia en estos temas. ¿Qué tipo de perfiles tienen? ¿Se sabe? Pues se mencionan expertos en botánica, zoología, ingeniería de montes, ciencias ambientales y se destaca también su experiencia en comunicación y divulgación ambiental. Ah, bueno, eso es importante. Claro, sugiere que buscarán traducir el conocimiento técnico a un lenguaje que sea accesible para todos y fomentar una participación real, no solo testimonial. Parece una estructura sólida, ¿sí? Oye, ¿y el calendario de ejecución? que abarca de 2025 a 2027, ¿hay una distribución más concreta de las acciones por año? ¿Se sabe cuántas se harán cada año? Sí también se ofrece ese detalle la planificación es la siguiente siete de las 44 acciones se llevarán a cabo durante el año 2025 7 el primer año luego el grueso de la actividad se concentrará en 2026 con 10 acciones programadas para ese año 10 en 2026 el año central y finalmente las siete acciones restantes se ejecutarán en 2027 7 7 un reparto relativamente equilibrado Aunque con un pico de actividad en 2026 Bueno creo que tenemos una imagen bastante completa del qué, cómo, cuándo y cuánto de este programa. Profundicemos ahora un poco en el porqué, en los objetivos últimos que persigue todo este despliegue. Pues sí, el fin último, como suele ocurrir en programas de educación y sensibilización ambiental, es múltiple, pero podríamos destacar dos grandes metas que están interrelacionadas. A ver Por un lado, se busca generar un mayor conocimiento y también aprecio por los valores de nuestros espacios protegidos. Y no solo los valores naturales, la flora, la fauna, los paisajes, sino también los culturales y sociales que atesoran. Que la gente sepa lo que tiene cerca, ¿no? Exacto. Que lo entienda y, por tanto, lo valore y quiera conservarlo. Es el clásico no se protege lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Totalmente. ¿Y la segunda meta? Pues la segunda gran meta es visibilizar y conservar cientificar sobre los grandes problemas ambientales que nos afectan a todos. ¿Como cuáles? Pues hablamos del calentamiento global, de la contaminación atmosférica o del agua, la deforestación, la erosión, la degradación general de los ecosistemas, se trata de entender que estos no son problemas abstractos o lejanos. Claro, que tienen causas y consecuencias aquí y ahora. Justo, y que requieren acción a todos los niveles, desde lo individual a lo colectivo. Entender las amenazas para poder actuar, básicamente. Y las actividades concretas, más allá del formato que ya comentamos, visita, jornada, voluntariado, sobre qué ejes temáticos van a pivotar, qué contenidos se van a tratar. Pues los contenidos girarán en torno a varios pilares de la gestión sostenible. Se abordará la sostenibilidad Sostenibilidad en un sentido amplio, claro se trabajará el concepto de uso público compatible, es decir, cómo disfrutar de los espacios naturales sin degradarlos, buscando un equilibrio. Importante eso. También la protección de recursos fundamentales como el agua y el suelo. Por supuesto, la conservación de la biodiversidad, las especies y los hábitats, y también, ojo, de la geodiversidad. Geodiversidad, ese no es un término tan común como biodiversidad. Se refiere a la variedad geológica, a las rocas, los paisajes. Exacto, se refiere a la variedad de elementos geológicos: rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del relieve, paisajes y a los procesos que los originan y modifican. También es parte de nuestro patrimonio natural y requiere protección. Entendido. Y finalmente, se menciona también la importancia de los tratamientos selvícolas preventivos. Supongo que se refieren a la gestión forestal para prevenir grandes incendios, ¿no? O plagas u otros problemas. Algo crucial en nuestro entorno mediterráneo. Precisamente. Se trata de mantener los ecosistemas forestales sanos y resilientes, también como una medida de adaptación al cambio climático En resumen, todas las acciones y temas confluyen en reforzar la educación ambiental. Se presenta casi como una herramienta estratégica, por lo que dices. Así es. La información subraya que la educación ambiental es un pilar fundamental para avanzar hacia una sociedad más comprometida con la sostenibilidad. Ya no es solo informar. No, es formar ciudadanos críticos, responsables y participativos en la protección del medio ambiente. Y nuestra provincia, Granada, con su extraordinaria riqueza natural... Pues es un laboratorio perfecto para este tipo de iniciativas. Y no es solo una cuestión de conciencia individual, ¿verdad? La implicación ciudadana es clave para la propia gestión de la red Natura 2000. Totalmente. El éxito de esta red europea depende en buena medida de que la sociedad local se la apropie, la sienta suya y colabore en su conservación. Sin duda. La conservación efectiva no puede hacerse solo desde los despachos. ¿eh? Necesita la complicidad y el compromiso de la gente que está sobre el terreno. Por eso son tan importantes estos programas que buscan, pues eso, tender puentes entre la administración, los expertos y la ciudadanía. Para quien nos esté escuchando y quiera saber más detalles o consultar futuras convocatorias de actividades o profundizar en el programa en general, ¿dónde puede encontrar la información? Pues la fuente principal es la página web de la Consejería de Sostenibilidad Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, de la Junta de Andalucía. ...la web de la consejería. Sí, allí debería estar disponible... ...toda la información oficial... ...sobre este programa Marco. Muy bien, pues parece una iniciativa ambiciosa... ...y la verdad bastante bien estructurada... ...habrá que estar atentos... ...a cómo se va desarrollando... ...en los próximos años... ...2025, 26 y 27. Sí. Y sobre todo a las actividades concretas... ...que se organicen aquí... ...en nuestro Parque Natural. Es una buena noticia... ...que se invierta en sensibilización... ...y participación... ...y que nuestro parque... ...esté incluido de forma explícita... ...esperemos que tenga una buena... Buena acogida Y que la participación ciudadana sea alta. Eso es, porque, como hemos comentado, ese será uno de los factores clave para medir su éxito real al final. Así es, pues esta es la información que teníamos sobre este interesante programa ambiental. Hasta la próxima. Radio alama en Internet y alhama.com, información para compartir.